Has nacido en España, pequeño amigo Una tierra que sangra por las entrañas Una tierra que tiene viejos caminos Que le hace daño el vino y le duele el agua Has nacido en España, pequeño amigo Y solo por llorar ya tienes alma Alma y cuerpo de iglesia que no has sabido Hasta los 20 años de lo que trata, Te han hecho reyes de alguna casa Comprensivo y suave como tus fuegos ...de soldados, guerreros y armas de fuego... ...y nadie te recuerda guerras ni hazañas... ...libre porque eres libre, pequeño amigo... ...no dejes que te cosan a unas amarras... ...hay lugar para todos a los vencidos, también nos queda el suelo y hay esperanza, lo demás es tu vida de cada día, tendrás que ir a la mil y hacer las guardias, para que las estrellas duerman tranquilas. El sol no daña al trigo ni el hielo a el agua. Pintoresca tu tierra de hábito y fuego, de negro de ascetismo mística y larga, Cadenas de complejos para extranjeros que respetan tus sueños y a Sancho Panza. Sabes de los poetas que hay en tu tierra Has leído sus versos y no te extrañas De todo cuanto sepa, paz y ternura Las heridas se curan cuando no sangrarás Valientes capitanes, tiene tu historia Conquistadores sobran en toda España Somos machos, toreros y bailadores Guitarras y tambores nunca nos faltan Tú vete con quien quieras, no te preocupes Agarra tu maleta, proyecta y viaja Los hombres y las tierras están unidos en los campos de fútbol de toda España.